Es la más bonita del mundo. Y lo demuestra aquí semana tras semana Fernando Rueda contando cosas fantásticas en materia de reserva en tirar de la manda. Fernando, muchas gracias. Venga, hasta el sábado, un abrazote, chao. Hasta luego.